Buenos días, cómo les va? Bien, gracias por atendernos, Anaí. No, por favor. Eh, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha presentado la política pública de educación digital. Eh, cuéntenos, en realidad, usted tuvo presente allí? Cuéntenos de qué se trata. Bueno, en realidad lo que este, se trata de proveer de, de equipos y de conectividad a las escuelas, este, además de tener una plataforma eh, para, para poder trabajar con una biblioteca digital. Este, bueno, el tema es poder acercar, digamos, a, a todos los alumnos a, a, a lo que es la, la conectividad y el, y el nuevo trabajo que hay que hacer dentro de las aulas, donde siempre se destacó en todo momento que eh, el rol fundamental lo va a tener siempre el docente, ¿no? Uh -huh. para, para poder enseñar a, a, a los alumnos este, el uso. de esta herramienta ¿no? la importancia de su uso y del buen y del buen uso en realidad de, de la herramienta ¿no? Uh -huh. este por lo tanto bueno se va a hacer todo un trabajo por etapas donde este se va a ir eh, equipando digamos las distintas instituciones claro y los docentes tienen que acercar lo que es los recursos tradicionales no a estos eh, medios digitales claro digamos nada se descarta la cuestión es sumar y el brindar nuevas posibilidades, ¿no? Es, esto no quiere decir que se va a dejar de, de usar el libro, que se va a dejar de usar la tiza y el pizarrón, este, no, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con sumar esta nueva herramienta y poder trabajar dentro del aula con, con la herramienta. De hecho, también están previstas capacitaciones para los docentes, ¿no? Anaí, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, eh, ¿Esto tiene que ver con el plan Conectar Igualdad.com.ar que ha lanzado el gobierno nacional para las escuelas secundarias o desde la provincia se prevé algún otro tipo también de, de, de plan de equipamiento parecido a este? Eh, son Se complementan, ambos programas se complementan. El Conectar Igualdad lo que prevé no. es la entrega de las netbooks y este lo que sería el, el piso... Eh, El, el piso informático para la parte, digamos, de instalación de estas netbooks y el control este, de, de, de las mismas, hasta tanto el alumno después eh, la adquiere, egresa, digamos, y se la lleva, ¿no? Uh -huh. este, esto es lo que eh, agrega otras cuestiones a, a lo que es la netbook propiamente dicha del alumno, uh -huh. porque esto, este, es, esta nueva conectividad, digamos, también puede usarse, Eh, con otro tipo de equipos que no sean las netbooks ajá, ajá, ajá, ajá. Y en eso es, algo, en eso tienen que capacitar a, a a los docentes o los capacitarán de ahora en más. Sí, sí, los van a empezar a capacitar. Digamos, primero eh, en el conectar igualdad se hace el piso tecnológico, se traen las las máquinas, se relacionan con ese piso tecnológico. Pero este otro programa, este, por favor, lo, eh, lo que permite es, eh, digamos, poder trabajar. con esta herramienta dentro del aula, pero independientemente de que los alumnos tengan nervios o no, puede haber otro tipo de equipamientos. hay escuelas que tienen, por ejemplo, aulas informáticas, uh -huh. y esto apunta a que la herramienta sea utilizada en, en la clase, que verdaderamente se pueda dar clase y que los chicos puedan participar de una clase Eh, operando con, con una herramienta de este tipo. Anaí, ¿cómo están las, las escuelas de, de, de la región? No le pregunto específicamente por de, las de la barría, porque seguramente no tienen el, el dato soltero, pero digo, las escuelas de su región, en las que le toca inspeccionar a usted, ¿cómo están con el tema de la, de la tecnología? ¿Hay una brecha muy grande de diferencia entre ellas? Eh, mira, las escuelas, lo que tienen el nivel medio, este, en su mayoría todas tienen... Eh, algún gabinete informático, algunas más equipadas que otras, este, algunas incluso ya están en el plan Conectar Igualdad, ya han recibido equipamiento. Este, las escuelas técnicas y agrarias, todas. Este, y las escuelas medias, por ejemplo, ya recibieron dos escuelas de Tapalqué. Uh -huh. este, incluso con sus anexos este, y las extensiones rurales también ya tienen sus netbooks. Eh, estamos, bueno, preparando los pisos tecnológicos en otras escuelas de distrito, de los otros distritos, pero todavía no, el equipamiento todavía no está, esto pensá que es por etapas y es digamos, en todo el país que se está entregando, ¿no? Eh, está previsto que para el 2012 estén todas las entregas realizadas. Uh -huh. y, y con el tema de la tecnología en las escuelas primarias, ¿se está trabajando también o eso quedará para más adelante? No, no, de hecho se está trabajando también y por ejemplo en el Distrito de Azul tenemos la mayoría de las escuelas rurales porque no me arriesgo a decirte todas, pero la gran mayoría están conectadas, tienen equipamiento y tienen las antenas y pueden conectarse internet uh -huh. ¿Y aquí en la barriana ahí, en las escuelas rurales, cómo está? Eh, no, todavía no tenemos el, el, el, el, el programa aplicado. ¿Todavía no está? Eh, no, no, no, no, en todas las escuelas rurales de la barría no. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Eh, Anaí, le agradecemos mucho por la atención. ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día.